Señores, hablaremos hoy de Policarpa Salabarrieta. Atención, vamos uh -huh. a hablar de historia. Pero, historia de unas tierras que también son nuestras, en nuestro corazón, pero que eh, permiten una pequeña distancia. Digo porque nosotros no hablamos mucho de historia argentina, ni de historia de estas tierras, uh -huh. porque ya se sabe cómo es. No, usted menciona al señor Dorrego y llama por teléfono el señor Lavalle para quejarse y usted menciona al señor Rivera y aparece el señor Oribe y, y cosas por el estilo. Bueno. Uiquémonos entonces en el virreinato de Nueva Granada a principio del siglo 19. Aquel virreinato comprendía Colombia, Venezuela y Panamá. Antes de la aparición de Bolívar se habían producido una serie de insurrecciones contra la corona española y la más famosa fue la llamada revuelta de los comuneros y la causa de la rebelión tuvo que ver con el odio que produjo la imposición de un tributo llamado gracioso donativo. No neguemos que es un lindo nombre para un impuesto. <risa> con ese impuesto las autoridades coloniales querían reunir fondos para la defensa de cartagena de indias que permanentemente estaba asediada por los ingleses el más importante de los jefes comuneros fue josé antonio galán y no le fue bien lo descuartizado y su cabeza fue a parar a un pueblo llamado guaduas creo que es san miguel de, de guaduas y parece que eh, ...expusieron su cuerpo, pero como lo habían descuartizado... Eh, ...los distintos trozos de galán fueron exhibidos en distintos foros. Por ejemplo, la mano derecha estaba en la Plaza del Socorro... ...la izquierda en la esquina de San Gil, el pie derecho en Charala... ...y el izquierdo en Mogotes. El jefe español en Guadias era Juan Osorio y Medina... ...que lo dije de un modo tal que parece que eran dos se llamaba Juan Oseorio y Medina, y este, ordenó que la cabeza de Antonio Galán quedara fijada en una estaca de madera a la entrada de la villa, pero mirando para el pueblo de Charala de donde el comunero era nativo. Es decir, una, una cosa complicadísima para matar a uno. En aquella villa de, de Guaduas nació en 1575 Policarpa Salvatierra. Era hija de vascos Y aunque habían pasado varios años de los episodios de José Antonio Galán, la cabeza de este señor todavía adornaba la entrada del pueblo. Al mismo tiempo, eh, eh, esta cabeza tenía un valor eh, o una función intimidatoria, pero también indignaba a los pobladores. Policarpa fue una de las que más se indignaban Guaduas era un pueblo que estaba camino de santa fe de bogotá y por allí pasaban casi todos los oficiales que llegaban de españa eh, y para reposo de estos funcionarios en tránsito estaba la casa grande de la plaza a la que llamaban también la casa de la tiranía pues por allí pasaban muchos macanudos que iban a bogotá e incluso cuando volvían Este también pasaban por allí y algunos oficiales de Bogotá venían a esperar a los que llegaban de Motal, que era un lugar donde solían tomarse decisiones importantes. Tanto era así que cuando Bolívar inició su gesta en otros lugares, Guaduas era el lugar en el que entre los criollos se había organizado una red de espionaje. Se trataba de saber qué tramaban los jefes españoles cuando se reunían y se daban bienvenidas y despedidas allí. Policarpa fue una espía. Además de ser la más hábil, era también la más hermosa. Las espías eh, mujeres solían reunirse en la casa de una señora llamada Andrea Ricaurte. Eh, Policarpa acostumbraba a entrar y salir de los cuarteles, eh, se informaba de los movimientos de las tropas españolas, solía seducir a algunos mayorengos, hablaba con las españolas esposas de, de ellos, organizaba también el contrabando de aguardiente y tabaco, porque no pagar aquel tributo, el llamado gracioso donativo, eh, era el homenaje que los comuneros hacían a Galán. Bueno, Policarpa, en medio de estas andanzas, se enamoró. Se enamoró sí. de un soldado que participaba eh, en las tropas de Bolívar. Se llamaba... Alejo Sarabain. Sarabain había caído prisionero, pero se había escapado y se había refugiado en la casa de Andrea Ricaute y allí cono conoció a Policarpa. Tuvieron que permanecer escondidos varios días, imagínense, uno escondido, escondido varios días en la misma casa que una dama, una dama sí. joven y muy hermosa. ...no sé cómo decirlo... ...pero se hicieron amantes... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ...lo dijo bastante hacer, ...mucho, que se yo... ...soñamos con la libertad, lo que se... ...ya que estamos... Ya. ...las tareas de Policarpa... ...llenaban de confusión al gobernador... ...zamano... ...hablaré brevemente... ...del gobernador Zamano... ...era Rengo, Jorobau, Gritón... ...y cruel, dice este informe... ...escupía y pisaba... ...a las personas que lo incomodaban me parece un informe un poco tendencioso <risa> algo tendría de bueno fue eh, esta mano aquel que dos años más tarde luchando contra bolívar y siendo llavirrey encabezó la fuga gritando corramos que hay bien en esos cobaldes <risa> <risa> me encantó <risa> <risa> <risa> huyamos mis valientes <risa> Zamano no podía descubrir quién filtraba información. A la casa de, de la Ricaurte llegaban los campesinos en busca de posada, pero llevaban recados de los patriotas y regresaban con las noticias cosidas al dobladillo de los ponchos. Zamano multiplicó las guardias, las requisas, y una noche entraron che, los soldados en casa de Andrea Ricaurte, y allí estaban Poli, Policarpa, un hermano de ella, Alejo Sarabain y varios más, qué sé yo. Debajo del colchón de Policarpa estaban las cartas de los republicanos, no de los republicanos de los Estados Unidos, sino de los que luchaban contra la corona. Y estaban las listas de quienes contribuían para ayudarlos, etcétera, cosa que nunca entendí, uh -huh. pero bueno. Eh, hacía semanas que un jefe español llamado Cruz de Iglesias venía espiando aquella casa, finalmente los pescaba policarpa para salvar los papeles, hizo lo primero que se le ocurrió. Empezó a insultar a Cruz Iglesias y mientras lo cubría de oprobio, tocó con el pie a Andrea Ricaurte y Andrea, como escapando de la controversia, pasó a la habitación de Policarpa, se metió la caja con documentos comprometedores debajo del vestido y cruzó el patio donde estaban algunos soldados que la ignoraron. Pasó a la cocina y quemó los papeles. Cuando volvió junto a Policarpa, todavía seguía el intercambio de insultos. ¿no? Policarpa entonces, al, al verle, al recibir una seña, que eh, la, la famosa seña del ya quemé los papeles que nos comprometían muchísimo, <risa> bueno, al recibir esa seña se entregó, le dice, bueno, me entrego. Y fue presa, junto con su hermano y su novio, lo llevaron a Santa Fe de Bogotá, a una cárcel que quedaba al lado de la casa del Virrey, Eran tiempos en que las cárceles estaban bien ubicadas sí. los tribunales decidieron que charabaín debía ser fusilado cuando policarpa los supo decidió seguirlo en su destino no confesó nada se burló de los autores de las, de las autoridades e hizo todo lo posible para que la condenaran y así el gobernador Zaman anunció a los habitantes de Santa Fe de Bogotá algo que la capital nunca había visto, el fusilamiento de una mujer. Era el año 1817. El día del fusilamiento se trabajó en la Plaza Mayor como quien prepara una fiesta. Tres mil soldados formaron alrededor del patíbulo. Los fusilados eran Policarpa, Alejo, seis soldados bolivarianos y un desertor. Dicen que este en otras ejecuciones se mantenía una orden de rezos apagados, pero esta vez no, Policarpa le hablaba a la concurrencia todo el tiempo, hacía proselitismo, discutía, eh, sabiendo que le iban a fusilar enseguida. ¿no? Entonces el gobernador preocupado por aquel debate político que en que se había transformado aquel asunto, ordenó que los tambores redoblaran más fuerte, sabedor del de, de siguiente hecho, los tambores redoblando impiden cualquier clase de discusión política. Eh, finalmente la mataron, seis balazos, tenía 23 años, 23 años. Después ahorcaron a Alejo y a los otros. Y ahora voy a contar lo que en realidad quería contar. Todo esto es un prolegómeno para este pequeño cuento. Años más tarde, en la Bogotá ya liberada, se presentó una noche en el teatro, una obra en cuatro actos sobre Policarpa. Cuando llegó el momento de fusilarla, el público enfurecido se levantó a protestar. Llovieron sobre el escenario piedras, monedas, bueno, a decir, ¿qué van a fusilar? Subieron a algunos espectadores a golpear al pelotón y estuvieron a punto de matar a los actores que hacían el papel de soldado. Esas mujeres, ¿ustedes piensan quiénes son ustedes, atorrantes, sinvergüenza, van a fusilar a esta pobre mujer? Gente just, con toda justicia se indignaba. Y el empresario del teatro, para salvar a los actores, Eh, salió al escenario y dijo que tenía algo importante que comunicar y dijo la empresa registra conmovida la formidable demostración de patriotismo del público e interpretando estos nobles sentimientos se revoca la sentencia de muerte bravo Ay. señores bravo <risa> oh. ¡Viva el teatro! El público estalló en una ovación Digo yo ahora Y la actriz que representaba a Policarpa fue eh, Llevada en andas hasta la esquina Y se me pareció muy bien Aquí escribió sobre Policarpa el general Mitre una, una cosa que es un tiro por elevación a rosas me parece recordar pero no me acuerdo después este creció la leyenda y se agregaron detalles que no sabemos bien si se si corresponden a la realidad histórica no pero bueno esta es la historia de policarpa el cruel tirano eh, aquel que el, el, el jorobado sí, que escupía Y de aquel episodio en un teatro uh -huh. yo dedicaría esto desde luego a policarpa a su novio alejo a bolívar a todos los que se levantaron especialmente en aquel teatro o en cualquier otro aquellos que eh, aquellos espectadores que no permiten la injusticia en el escenario <risa> ni siquiera no permite una injusticia ni siquiera en la ficción todos recordamos eh, la historia de juan moreira no uh -huh no es de hormiga negra es hormiga negra hormiga negra que vivía en san nicolás que existía ¿no? eh, supo que iban en uno de estos circos iban a representar su, su historia y se presentó y dijo me he enterado que van a representar acá eh, una cosa que tiene que ver conmigo y le quiero decir que al actor que vaya a ponerse en mi lugar lo voy a pelear <risa> Ya era anciano el anciano hormigano y no sé cómo arreglaron impresionante alejandro usted sabe, está escuchando el odio claro que uno este, tiene esa, esa tendencia rápida a ponerse al lado de policarpa y y, y de los bolivarianos eh, que ahora parece haberse convertido mágicamente en un adjetivo peyorativo extrañamente sí. no sí. Eh, y si usted me deja sumar una pequeña dedicatoria la hecha por usted ya que de, de mujeres y espías hablaba... Me acordé de las chicas del Escuadrón Volante. Las eh, ayastradas por Catalina de Medici. Recuerda qué lindo, esas esa chicas es que tal. también a, a fuerza de seducción y belleza espiaban para, para su gobierno. Y pensando en estos actores que por por su trabajo sobre el escenario son odiados por la gente, le quería dedicar esto a es Santiago Gómez Q. Que, que parecía de malo. Y que tal. lo apedreaban por la calle y lo chiflaban y le decían de todo ¿verdad? pobre tipo que era un buen tipo... y Discreto, según me ha dicho usted, hasta para gritar los goles. A mí me contaron la siguiente historia de Santiago Gómez Cú. Eh, a, la, a los jóvenes les recuerdo que era un, un hombre muy apuesto, un, un actor eh, relacionado, no sé si decirlo así, pero eh, casi como un, un continuador de cierta escuela declamatoria, ya que sus sus virtudes eran más de, de dicción y de voz. Sí, claro. Pero que era muy eficaz y, y, y tuvo actuaciones muy buenas en el cine uh -huh. bueno pero era un hombre muy eh, muy elegante muy elegante y que eh, nunca daba una nota discordante entonces parece que era hincha de independiente e iba a la cancha y cuando independiente hacía un gol que se levantaba apenas y decía, gol <risa> bárbaro <risa> así que bueno déjeme un amigo o sea, yo le bien. confieso que soy estoy por formar parte de un grupo que sí. se, se va a dedicar a esto a resolver las injusticias en los dramas teatrales ah si sí? eh, pues, vamos, pues, vamos para... a ir a todos los estrenos y aparece un malandra uh -huh. entramos y se la damos <risa> Eso parece algo que, este, ese impulso primitivo, Alejandro, si usted me permite el término, eh, parece ser algo que manejan muy bien los directores de teatro infantil. Usted vio que los chicos se paran en el escenario y claro. le avisan al bueno que el malo está atrás. Ahí bien ahí viene, ahí viene este Después aparece eso que se llama la, la, la metáfora y, y, y el desarrollo de, de, de saber que ese que muere en realidad no no muere. Pero algunas personas parece ser que aún les cuesta bastante esto. Eh, está bien, está bien. Hay que, de todos modos... Eh, hay que seguir la recomendación, la recomendación de Coleridge. ¿Qué decía Samuel Taylor Coleridge? Decía que hay que interrumpir la incredulidad cuando uno uh -huh. entra al teatro. Interrupción de la incredulidad. Porque si, si uno empieza, bueno, pero es un actor, que si ya no te gusta. Claro, nada, no se emociona. No claro. se emociona. ¿verdad? Y es esto, entrar, pensar, no, bueno, pues yo lo conozco, mirá. Ahora después vas a ver, el muerto va a estar en la esquina to tomándose un café. To tomando un café con el mismo con el que lo mató. ¿no? <risa> y eso que lo mata todas las noches. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si encontramos algún tango, alguna canción criolla, uh -huh. eh, llamada, por ejemplo policarpa, salvatierra, ah, no. recuerdos de San Miguel de Guaduas. Debe estar lleno de eso, ¿no? Eh, pero y, y está lleno, en realidad ah, hay un sí. tango que se llama Tierra Querida, ah, qué más, que qué. que no está mal para ilustrar esta bella historia. Escucharemos ese hermoso tango en la versión de la orquesta de don Horacio Salgan. Adelante. Bye. Siquiera Horacio Salgan en la venganza será terrible, tierra querida.